alma la valla mensa tristes de recuerdos de tradición. Cuando, cuando contempla sus verdes, verdes llanos las Sí, lleva en su alma la patia mesa. Tristes recuerdos de tradiciones. Cuando contempla sus verdades. Vasiones. Sí. Ella es sencilla, sencilla. Le brinda el hombre. Le brinda el Y el corazón. de la patria el grito pero, pero si bien, siente de, de la patria el Cristo, todo lo deja todo lo va. Ese, es ese es su lema su religión ese es su lema So re